que era general del ejército más glorioso de América del Sur. Eh, estamos hablando con Miguel Ángel Barrios. Miguel, eh, tu visión presente sobre la situación, sobre el panorama que estamos viviendo en el continente, eh, el plano argentino, la situación brasileña que impide eh, avances hacia la unidad. ¿Cuál es tu mirada y qué preocupación tenés ¿Cómo se puede salir hacia adelante en un panorama tan conflictivo como el que tiene el Cono Sur? Bueno, eh, yo estoy muy preocupado porque eh, observo que estamos llegando o hemos llegado a la cúlpide, o casi la cúlpide, de la fragmentación. Esta fragmentación eh, tiene como... Y eh, elemento central lo que ocurrió la semana pasada que América Latina y, y América del Sur no ha logrado de siquiera articular un candidato unánime para evitar el BID es muy importante, tema poco estudiado, eso es un, un, era un banco latinoamericano insertado en el mundo financiero de los Estados Unidos, creado por el gran chileno Felipe Herrera, que fue ministro de Economía del General Ibáñez en lo, en el ABC, y que era un gran admirador de Perón y al mismo tiempo un gran político económico. Es decir, era un economista, pero que se movía como un águila en la política y logró meter el ritmo. Esto es la primera vez que hay un presidente norteamericano en el río, o sea que Donald Trump va por todo. Lo que desmiente a esta debate que hay ahora, entre comillas, en el campo de la política internacional entre falso debate o antinomia entre soberanista y globalista. En realidad, eh, Donald Trump representa simultáneamente ...el... es eh, soberanismo más absoluto el último presidente norteamericano, entendiendo por soberanismo al viejo nacionalismo norteamericano y por el otro lado Y, y, y paradójicamente mucho argentino lo admira, mucho peronista, eh, eh, o pejotista, o no sé cómo llamarlo, lo admiran, por ejemplo, Moreno, de una gran ignorancia en política internacional, porque fue uno de los que destrozó el mercosur y ahora se presenta como doctrinario de y heredero de la doctrina peronista eh, y esto es importante decirlo porque es uno de lo que está atacando al gobierno y por el otro eh, trae el más grande grita simultáneamente porque puesto a pelear con china eh, en el marco la de no perder estecalones en la política hegemónica global o sea, Estados Unidos en, en ese sentido eh, representa las dos cosas Y, y de día a hay que entender la fragmentación de América Latina. Eh, hemos fracasado eh, la segunda oleada de los movimientos nacionales post-consenso de Washington. Han, tenido, han avanzado, por un lado, la integración con el UNASUR, pero por el otro lado ha habido una... Eh, sobrevaloración de la dimensión ideológica como que la integración era sinónimo de izquierda y y la desintegración un sinónimo de retroceso de la derecha y no entender la integración en términos, como lo entendió Perón o el propio comandante sabe, en términos de su Yo recuerdo uh -huh. que Chávez entregó la senada, a más ni nada menos, la presidencia, estando enfermo, eso es la eh, norma generosidad del comandante, a Piñera, entregó la presidencia uh -huh. en el año 2012. Entonces, eh, ¿qué ha ocurrido? Eh, lo que ha ocurrido es que eh, la ausencia de liderazgo, el fracaso de un cubanismo progresista eh, sin una orientación estratégica sino más ideológica como el caso de Correa, o del propio Evo, inclusive más allá, que si sí, ganen más en la actualidad pero este eh, si es no veían lo central que es la alianza argentino brasileña y por el otro lado también eh, Lula y doctor previo lo que se venía que eh, política sectaria del pp y también eh, algo que nació me parece a mí dentro de lo que diríamos elementos que quedan del movimiento nacional que hay que repensar porque el peronismo el primer peronismo ya era no el sistemaático sino que hoy gobierna un frente que llama yo digamos que uno de las patas de ese frente eh, eh, no el aquíismo sino el cristianismo y eso el criismo me parece a mí que tampoco ha comprendido en la profundidad el pensamiento de la integración con el estado continental que eh, es el único que nos puede dar y vida. Y todo eso cuando Estados Unidos recambió su estrategia producto de la derrota del ARCA, eh, porque todo imperio se piensa, no duerme, y empieza a militarizar la política en Sudamérica y, a, y al mismo tiempo a generar tratados de libre, comercio ya no un tratado libre de comercio amplio sino bilateralizado y a generar apoyo a candidatos que tenían la oportunidad de captar un electorado conservador y al mismo tiempo generando una política en la cual la banderada es la anticorrupción y la facayud y la ley de Eh, esto fue eh, eh, la única salida, acá surge un fenómeno nuevo que la desaparición del radicalismo y la aparición de un eh, abanico sociocultural que el Macri, que va más allá de la persona de Macri, con el apoyo de los sectores financieros y la, las grandes agencias culturales de Clarín, la Nación y los medios y el conspirador partito demócrata cristiano dualde que ajenó inclusive con Macri el año pasado la intervención macrista al partido justicialista que y dicho expurgo puso a Bárdalo y a sí, sí. Allí, y a la llevó luego y por supuesto con eh, también la complicidad de Pichetto y eso esto indica la grave crisis doctrinaria esta es una, una descripción una descripción miguel bastante clara de la situación del cono sur y de las dificultades argentinas se nos está evaporando el espacio pero en base a esto que hemos hecho hoy desde digamos desde Ramón a galarza hasta este se nacional te convoco para los próximos días para poder profundizar sobre estos temas y sobre eh, cuál es la esencia del frentismo. Te mando un gran abrazo desde La Gráfica, querido Miguel Ángel Barrios, y nos vamos a seguir encontrando sobre estos temas que me interesan especialmente. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Este año, nos vestimos de largo. Este año, cumplimos los 15 años. Radio Gráfica FM 89.3 La Radio Bonita Inicio espacio publicitario Cooperativa Gráfica Patricios Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes Servicio de encodernación y depósito de papeles 17 años de autogestión Imprimiendo con la mejor calidad La Búscanos en www.graficapatricios.com.ar gráfica Patricios Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, sur capitalino, te las cuentas. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de la boca y barracas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 se escucha Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Cuámos, nos reímos, esa es la idea del programa. Ser chicos. Todos los ¿Para? martes de 22 a 24, ¿está bien? FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. <risa> Escuchamos a nuestro amigo Conrado Geiger, a ver qué nos dice. Bueno, falleció Ramona Galarza, una noticia que hoy nos llegó a todos por varios lados. Eh, me produjo mucha sorpresa enterarme que ella tenía 80 años, yo realmente hubiera pensado que ella era mucho mayor, pero tal vez por su larguísima trayectoria, nacida en 1940, podemos decir, nació en la misma edad, en mismo año que John Lennon, ¿no? tiene la misma edad que Willy Quiroga, digo una generación que uno asocia eh, con eh, la juventud del rock, y, y esta mujer, claro, había empezado de muy jovencita a grabar sus discos, eh, para mí fue una presencia importante, dado que en mi casa cuando yo era chico en la casa de mis viejos había un vinilo un vinilo de ramona galarza siempre recuerdo la canción del Jangadero de Jaime Dávalos que la, la conocí ahí y que es parte de una especie de cortina musical de, de mi infancia eh, no porque mis viejos escucharan Chamamé sino que era ese disco que estaba ahí entre otros discos que había en eh, un criterio bastante heterodoxo de elección musical de mis viejos y eh, Yo creo que Ramona Galarza eh, fue un gran aporte a la difusión del chamamé, eh, usando un término un tanto brusco, diría que ella blanqueó al chamamé, que previo a ella era un género más vinculado a los cabecitas y más vinculado a los varones. Eh, y ella hizo posible, con, con su voz hermosa y con su eh, gran expresividad emotiva, Y este uso que hacía del castellano y del guaraní en las letras de las canciones hacer que, que, que el chamamé llegara a hogares de clase media eurodescendiente como el mío. Eh, Ramona Galarza también tenía una orquestación bastante típica, bastante orquestal justamente en los arreglos de un género que muchas de las veces se manejan solamente como trío o cuarteto y ella tenía como un sonido, no no sé cuál era la formación, digo, no tengo un dato técnico de cómo era su banda, de cómo estaba armado, pero el sonido que lograban era así orquestal, ¿no?, de, de, de, de mucho llenado. Y me entero hoy que también, gracias a ella, esto que yo percibí en mi modesta escala familiar, eh, fue algo que sucedió a, a nivel país, a nivel regional, y que incluso eh, a muchos países del norte, que, que la recibieron, que recibieron su música, que recibieron sus recitales en vivo, en giras, lo cual... Eh, la convirtió también en una embajadora musical, tal vez un poco relegada, un poco olvidada, eh, por esto mismo que yo digo, donde la sensación que uno tiene es que ella era de otra generación, o yo por lo menos tenía, leí hoy, el último recital que hizo fue hace unos años junto a Teresa Parodi, que hicieron un recital en vivo juntas, que después quedó plasmado en un disco, eh... Y bueno, queda eso, ahí también hay un cruce generacional interesante de dos cantoras correntinas con perfiles bastante distintos y a la vez eh, unificadas en esta tradición musical del litoral argentino. Y eh, hoy seguramente va a sonar mucho eh, ella en muchas radios y siempre que pasa esto uno se pregunta ¿Por qué tenía que morirse Ramona Galarza para que los musicalizadores recuerden de su existencia. Así que, esto, un recuerdo además, una reflexión sobre una importante figura de un importante género musical argentino.